...en Tele-Edge, Radio Marca, La Glorieta... ...el programa que madruga contigo. Es viernes 15 de julio... ...y la semana la terminaremos con más días de calor... ...de un calor seco, como dice Vicente Bordornado... ...alcanzaremos hoy máximas de 34 grados en la ciudad... ...y 36 en algunas pedanías del interior... ...pero atención porque la próxima semana... ...se va a intensificar el calor... ...hoy es un día señalado... ...porque muchos van a comenzar las vacaciones de verano... ...así que las disfruten, pero con prudencia... ...tenemos por delante un fin de semana... ...cargado de esas fiestas multitudinarias... ...que nos trae la Virgen del Carmen... ...en todas las localidades marineras... ...hoy en nuestro programa La Glorieta... ...sobre las nueve de los cuarto de la mañana... ...entrevistaremos a Vicente Bordonado... ...nuestro hombre del tiempo... ...porque queremos seguir muy de cerca... ...la evolución de esa ola de calor... ...que está asolando a más de la mitad del país... ...pero que de momento no ha llegado a Elche... ...también contaremos en la tercera hora... ...del programa... ...con representantes vecinales... ...que se reunieron esta semana... ...con el alcalde y miembros del equipo de gobierno... ...queremos saber de primera mano... ...las principales preocupaciones de ustedes... ...los ciudadanos... ...ya hemos llegado al viernes... ...y con el deseo de seguir siempre... ...pues a tu lado... He cantado al son de amor La Glorieta, con Rosemary Alonso. Y este viernes 15 de julio llevamos en nuestro sumario, pues en nuestro sumario algunas de las noticias más destacadas de nuestro relato informativo. La sede de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el centro histórico de la ciudad ya es una realidad. La universidad inauguró ayer su nueva aula en la antigua sede del banco BBVA, situada en la Plaza de Baix para acercar así su actividad a la población ilicitana. También les vamos a contar eh, lo que lleva la ampliación del plan edificante, la que anunció Chimo Puig este miércoles en Elche. Una ampliación que va a mejorar las instalaciones, nos dijo ayer la concejal de Educación de al menos siete institutos del municipio. El nuevo Conservatorio de Música no será el único proyecto educativo porque también va a permitir esa ampliación mejoras en colegios como la construcción de un comedor escolar en La Asunción. Y ayer Margallo Ecologistes en Acción reclamó al equipo de gobierno que cambie la forma de limpiar las playas de Elche. Advierten que se debe retirar la maquinaria pesada por el impacto negativo que tiene sobre el litoral. Y es que las máquinas, al retirar esa materia orgánica como la Posidonia, extraen arena de la propia playa, contribuyendo así a su degradación. Y en el capítulo del Elche Club de Fútbol, José Antonio González nos va a contar eh, el nuevo diseño de la segunda equipación para la próxima temporada. El club lo ha presentado y las redes sociales han opinado. También, por otro lado, los entrenamientos de esta pretemporada ya empiezan a pasar factura a algunos jugadores que han tenido que quedarse en el gimnasio durante la última sesión, como Lucas Boye o Javier Pastore.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 Siete minutos pasan de las 7 de la mañana y comenzamos eh, a contarles las noticias. La Universidad Miguel Hernández de Ilche ha conseguido, tras 25 años, abrir su sede cultural en el Centro Histórico de la Ciudad. Ahora cabe llenarla de contenido. Ayer se inauguró esta situada en la Plaza de Baix, en los locales de la antigua sede del Banco BBVA. Ha hecho falta el nombramiento de un rector ilicitano para que una de las reclamaciones de muchas entidades sociales y culturales de esta ciudad se haya materializado. Nuestra compañera Yanire Perona estuvo en la inauguración de esa sede y esta es su crónica. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, ross Pues sí, oficialmente la UMH ya está en el Centro Histórico de Elche, concretamente en la antigua sede del BBVA en la Plaza de Baix. Este aula cuenta en su entrada con una tienda de merchandising de la universidad y se van a poder llevar a cabo eh, cualquier tipo de actividad universitaria, así como aulas de formación, actividades de las diferentes cátedras, talleres, cursos de verano-invierno, reuniones y otras muchas. En su inauguración, el alcalde valoró ayer esta sede como una gran noticia para intensificar la relación entre la universidad y la ciudad, así como la dinamización del centro histórico y además en una zona como es la Plaza de Baix, que es totalmente peatonal. Escuchamos ahora, si te parece, rosa a Juan José Ruiz, rector de la UMH y también a Carlos González, del alcalde. Y un punto muy importante también es el de atención al estudiante que va ahí. Es decir, Este punto se va a configurar, también pondremos algunas pantallas de televisión de cara incluso al exterior, para que poder incluso, lo que a veces proyectamos aquí en las televisiones nuestras de la Universidad, es el canal interno de la Universidad, con información sobre la Universidad, información sobre cursos, reportajes, la televisión, UMH Televisión, que pueda estar incluso proyectada de cara al exterior en alguno de los escaparates. Es decir, un punto simplemente de conexión con la ciudad. También poner de relieve que la presencia de la universidad en el centro histórico contribuye a la dinamización del propio centro histórico. Creo que es muy positivo, consideramos que es muy positivo, que en este entorno, como señalaba el rector... ...peatonalizado, en este entorno que se ha revitalizado... ...como consecuencia de la peatonalización... ...de la Plaza de Bikes y de la Corredora... ...el que haya una actividad cultural... ...como la que va a impulsar la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...es un factor que dinamiza el centro histórico. Y seguimos hablando de esta universidad... ...porque estudiantes de podología y fisioterapia... De fisioterapia han vuelto este año a Astorga y Ponferrada para atender a los peregrinos del Camino de Santiago dentro del programa UMH Saludable. Hasta 28 alumnos se van a trasladar a las dos localidades leonesas para comenzar su formación práctica asistencial en turnos de una semana hasta el próximo 30 de julio. No dejamos de hablar de educación. Si recuerdan, pues a, hace ayer mismo les contamos el anuncio del presidente de la ciudad Chimo Pucho de que el Che contará con un nuevo conservatorio de música, aunque no será el único proyecto educativo en la ciudad dentro de la ampliación del plan Edifican. Nos cuenta esta noticia Marga García. La crónica de Marga García sobre el plan Edifican. Eso será en cuestión de segundos.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 Pues aquí tenemos preparada ya esa crónica de Marga García sobre la ampliación del plan edificar los proyectos que se han, se han incluido en él. Muy buenos días, Ros. El Centro de Congreso se acogió ayer el Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, donde, entre otras cosas, se analizó el estado del sistema educativo. Una reunión celebrada tan solo un día después del anuncio del presidente Chimo Puig, de la construcción del nuevo conservatorio de la ciudad a través de la ampliación del plan edificando un espacio muy necesario según el alcalde ya que las actuales instalaciones son insuficientes para la demanda de alumnos sobre este asunto los próximos días visitarán la parcela más adecuada para este centro no será la única actuación de edificante porque la idea es plantear nuevos proyectos de mejora de las infraestructuras educativas sobre la mesa ...principalmente actuaciones de ampliación y rehabilitación... ...de al menos siete institutos... ...pero también mejoras en algunos colegios... ...como la construcción de un nuevo comedor en la Asunción. Eh, tipificar o catalogar las actuaciones... ...en ampliaciones y rehabilitaciones... ...fundamentalmente... ...que no exclusivamente, fundamentalmente dirigidas a institutos, fundamentalmente, pero también hay contempladas actuaciones en colegios. He puesto un ejemplo, el comedor del Colegio Público la Asunción, todo esto son pretensiones que, como comprenderá, queremos poner en primer lugar... ...sobre la mesa del secretario autonómico, poder discutirlo, poder trabajarlo y poder buscar el acomodo a nuestras pretensiones en esa ampliación de 700 millones de euros... Por. Pues el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, estuvo en esa reunión del Consejo Escolar Valenciano, que tuvo lugar ayer en el Centro de Congreso. Se trata de un órgano de la Generalitat encargado de favorecer la participación ciudadana, ciudadana en el diseño de las políticas educativas en la comunidad valenciana. Por eso aprovechamos la presencia del secretario autonómico para preguntarle sobre la supresión, si van a reconsiderar o no la reclamación de no suprimir el bachillerato nocturno en el Instituto de la Asunción. Y esta fue la respuesta del secretario autonómico. La idea, lógicamente más allá de la problemática concreta en cada municipio, en cada centro... Es que el alumnado que tenía ese servicio lo siga teniendo y lo que hay que analizar es cuál es la mejor forma de impartirlo, en qué condiciones, las propuestas que ha hecho que ha, que ha resumido ahora la concejala y que se trataron ayer eh, me parecen absolutamente razonables, todas ellas lo a se de ver cuál es la que responde mejor a ese servicio que garantizará a la población y pensar que cuando se implantó el nocturno allá por la prehistoria, digamos, ni teníamos los medios telemáticos que tenemos hoy, ni el tipo de horario laboral tampoco de las personas era el mismo que hoy, no con lo cual también se trata de ajustarlo a esa nueva situación. Pues la concejal de Educación María José Martínez destacó que el acuerdo de ofrecer el bachillerato semipresencial para el próximo curso es una buena opción. «Es una nueva modalidad que da cabida a esas personas que no pueden cursar un bachillerato al uso y que quizá el nocturno tampoco es su solución por problemas de conciliación de la vida laboral. No olvidemos que el nocturno también tiene un horario y que a veces no puede eh, acomodarse a, a la realidad laboral de, de muchas personas». Y más asuntos. La asociación ecologista Marga Yo, Ecologistes en Acción, ha pedido al equipo de gobierno que cambie... ...la forma de limpiar las playas de Elche... ...denuncian que la maquinaria pesada... ...tiene un impacto negativo sobre el litoral... ...además critican que el trasiego... ...hasta bien entrada a la madrugada de los tractores... ...alumbrando la playa y con mucho ruido... ...ahuyenta la tortuga boba... ...que necesita tran tranquilidad por las noches... ...para poder poner sus huevos en la arena... ...proponen que el servicio de limpieza de playas... ...se haga de manera manual... ...porque es más selectivo... ...y permite dejar en la playa los restos naturales... ...de especies como la Posidonia y restos marinos... ...además de crear mayor concienciación entre los banistas... ...para que dejen las playas limpias. Y hablamos eh, de los populares, del Partido Popular... ...porque se hizo eco... De las protestas de los vecinos del barrio de San Antón por la falta de limpieza dicen seguridad y mantenimiento de los espacios públicos. La concejal Llanos Trigueros ha exigido al equipo de gobierno que ponga en marcha actuaciones inmediatas para corregir estas deficiencias. Hemos tenido la ocasión de hablar con varios vecinos y nos cuentan, nos han trasladado la complicada situación de que estaba pasando el barrio. Sobre todo sus quejas son de la falta de mantenimiento, la falta de eh, seguridad, limpieza y alumbrado. Es por ello que instamos al equipo de gobierno que trabajen y no dejen abandonado a este barrio. Y continuamos con más asuntos. Las paradas y los autobuses del transporte urbano se han hecho más accesibles al colocarse en varias paradas y vehículos una secuencia de pictogramas para favorecer la accesibilidad de las personas con autismo y otros problemas de planificación. Una iniciativa que ha promovido la Concejalía de Movilidad con la empresa adjudicataria del Servicio y la Asociación Ilicitana del Trastorno del Espectro Autista. Escuchamos a Esther Díaz. Estamos introduciendo pictogramas tanto en los autobuses como en las propias paradas que facilitan a estas personas la información de cómo acceder al servicio, de cómo actuar en el uso del autobús urbano. En este sentido se trata de un paso más en ese objetivo de garantizar una accesibilidad universal al transporte público la edificabilidad de San Antón, rehabilitar el barrio de Porfirio Pascual y acabar con la brecha digital a través de cursos formativos o subvenciones son algunas de las peticiones de los vecinos al equipo de gobierno. Peticiones que trasladaron esta misma semana miembros de la Federación de Asociaciones Vecinales en un encuentro mantenido en el Ayuntamiento Con el alcalde y la concejal de participación Ciudadan ciudadana desde la corporación se comprometieron a atender estas reivindicaciones y agradecieron el papel del movimiento vecinal como interlocutor de los vecinos con la administración pública. También se produjo otra otro encuentro en el Ayuntamiento esta semana con el nuevo presidente de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, Carlos Pérez. El alcalde y la concejal de Cultura felicitaron a Carlos Pérez por ostentar el cargo de presidente y le transmitieron la disposición de la Corporación Municipal para colaborar en iniciativas futuras. Además, el pasado mes de abril... Ambas entidades firmaron un convenio de 60.000 euros para seguir impulsando la música de cámara y sinfónica en el panorama cultural ilicitano. González, por su parte, reconoció la gran labor que desempeña esta orquesta, la hoste, en la ciudad y ha puesto en valor distintas vías para fomentar el crecimiento de esta orquesta. Y hoy viernes en los Cines odeón concluye la sección de óperas primas que por primera vez se ha realizado en el Festival de Cine Independiente del Che para premiar a los mejores largometrajes que concursan. Se cierra con la película La Jefa de Fran Torres a partir de las ocho y media de la tarde con la presencia del director que va a establecer ese coloquio al terminar la proyección con el público. Y este domingo comienzan las proyecciones de los cortometrajes, la sección habitual de un festival que ha llegado a su 45 edición... ...se proyectarán en el Lord del Chocolater... ...y en la Playa de los Arenales... ...hasta el jueves 21 de julio... ...el viernes 22 será la gala de clausura... ...en la que se van a entregar... ...todos los premios. Y un festival que concluyó el pasado domingo... ...fue el Rural Film Fest... Ayer sus responsables hicieron balance y destacaron la afluencia de espectadores, ya que unas 1.500 personas participaron en este festival de cine que proyectó sus películas relacionadas con el mundo rural en las plazas públicas de diferentes pedanías. Con su llegada a Elche, este festival además va a permitir dar a conocer el Camp Delche de productoras internacionales para grabar en escenarios como el Claude Galván, o l'Alcúdia. Escuchamos al concejal de Desarrollo Rural, Felip Sánchez. Y al llarg de todo el festival, han estado, eh, bueno, por matins, eh, portando a todas estas personas a visitar distintos enclos, ¿no? pues desde el Alcúdia, el Fondo, el Museo de Puzol, el Clot, han visitado también industrias alimentarias, de... tradicionales de aquí de, de Elx, desde una almacara a una bodega, es a decir, Fer una panoràmica de tot el que el Candelch pot oferir i a tot això també que pugueen conèixer els nostres paisatges, els nostres, eh, bueno, doncs, els nostres escenaris per a possibles pel·lícules o produccions que es pugun realitzar al Candelch. Pues en ese balance los organizadores insistieron en que este festival ha tenido carácter internacional y sus y han apuntado que entre el público pues había asistentes de Finlandia o México. Esto ha provocado sinergias entre productoras para próximos proyectos audiovisuales, según nos contó Alberto Gutiérrez en esa rueda de prensa. todo el mundo hemos tenido gente de Finlandia, gente de México, gente de Portugal, de Hungría, de Georgia, del Líbano. Es decir, el carácter internacional del festival... ...se ha cumplido... ¿no? Y, ...y una cosa que comentaba él antes... ...con respecto a los, a los lugares... ...posibles lugares de, de escenarios... ¿no? ...localizaciones para futuros rodajes... ...para nosotros estamos muy acostumbrados... ¿no? ...a pasar por el Camp ver Chiver... ...para nosotros es un paisaje común... ...pero viene la, una persona de Finlandia... ...y alucina en colores... ¿no? ...para ella es algo totalmente exótico... ...impresionante, increíble... ...porque ya está acostumbrada a otras cosas... ¿no? ...entonces el planche de acercarla aquí... ...facilitarle que lo conozca y tal ella ya hablaba de sinergias, ella pertenece a la Film Commission de fin en, en su localidad en, en Finlandia y ella hablaba de posibles colaboraciones con con Elche, con la Film Commission de aquí para intentar intercambiar jóvenes, para traer de aquí a allí, de allí a aquí y facilitar rodajes. Sí. Y una fotografía con el título Destrozando el Patriarcado ha sido la ganadora de la segunda edición del concurso Foto España de la Fundación Esperanza Pertusa delche de Ayer se entregaron los premios de esta segunda edición en la Sala de la Orden Tercera junto a la Iglesia de San José en el Pla. Y es que allí además se inauguró la exposición que recoge las fotos ganadoras del concurso en su primera edición. Bajo el lema Enfoca el corazón para cambiar el mundo se pueden observar las mejores instantáneas de fotos sociales realizadas para remover conciencias sobre la situación de pobreza que sufren millones de personas en todo el mundo. Escuchamos a Esperanza Navarro de la Fundación Esperanza Pertusa entrar eh, en el mundo del arte y entrar de la mano de pues de personas tan eh, tan reconocidas como Gertrud Gómez que es nuestra eh, bueno quien lleva el premio con nuestro jurado y luego recibir el apoyo de entidades tan impresionantes como FotoEspaña, el propio Ayuntamiento de Elche, eh, pues está para nosotras como fundación está siendo una experiencia, bueno, pues un viaje galáctico. Y hoy se entregan los premios que reconocen la creatividad de las agencias de comunicación y publicidad en el Huerto del Cura. Reunirá a más de 200 personas y por primera vez se hará entrega del premio al Anunciante del Año, que ha sido otorgado al Ayuntamiento de Elche por todas sus campañas publicitarias. Y la Dama de Elche se ha colado en la última película de Marvel, Thor. Eh, ...cuenta la historia de un villano que trata de acabar... ...con todos los dioses y diosas... ...y Thor tiene la misión de evitarlo... ...una de esas diosas es la Dama del ...que aparece en la película y de hecho aparece también en los créditos como diosa de Elche... ...ella representa la cultura cartaginesa... ...la aparición del busto es fugaz en el trabajo de Marvel... ...pero su imagen en la gran pantalla pues no lo ha sido... ...no ha pasado desapercibida para los fans de Thor... ...y sobre todo para los ilicitanos que han quedado perplejos... ...al ver esta pieza en la gran pantalla... ...muchos de ellos llenaban las redes sociales de comentarios... ...y pantallazos de la dama en la película...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 Todos los días desde el Beats Club Conviction de El Carabasi con Teresa Fernández. El abanico, tu magacín refrescante de este verano. En tener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 hasta 3.000 euros de descuento Al cortamotor, concesionario San John La Glorieta, con Rosmar Alonso Cuatro minutos quedan para llegar a las siete y media y antes de la crónica deportiva y de la previsión del tiempo vamos con la novedad con hace unas semanas que Pastora Soler ha lanzado una canción con una historia de amor que engancha, emociona no será de nadie Mi manilla es este amor es este amor si llegó ordena -y.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 Quedan segundos para llegar a las siete y media de la mañana y vamos con la información deportiva con la crónica de José Antonio González nos va a contar eh, cómo está gustando la segunda equipación que acaba de presentar el diseño lo acaba de presentar el Elche Club de Fútbol muy buenos días José Antonio. Hola, muy buenos días. El Elche Club de Fútbol ha presentado el diseño de su segunda equipación para la temporada del centenario en la que se mantiene ahí como sponsor técnico. La nueva piel ilicitana mantiene la tonalidad verde para la segunda elástica en una edición que también está marcada por la celebración de los 100 años de historia. El escudo será completamente dorado. Además se ha agregado el logo del centenario tanto en el frontal de la camiseta como en el cuello de la misma. El nombre y dorsal también lucirán en dorado. ...un diseño que en general ha gustado... ...habla el presidente de las Peñas David Aranda... ...creo que la camiseta mejora mucho a las del año anterior ¿no?... ...sinceramente creo que, que la camiseta es bonita... ...creo que va a tener una muy buena aceptación... ...por lo menos en los grupos de WhatsApp... ...y por lo que he podido leer en redes sociales... ...la aceptación está siendo positiva... ...en lo deportivo recta final de semana para la plantilla del Elche... ...que eso sí este viernes tiene otra doble sesión de trabajo... ...a puerta cerrada sobre el césped del 10 y Borra... Los exigentes entrenamientos que está llevando a cabo el equipo a las órdenes de Francisco empiezan a pasar factura a algunos futbolistas. Javier Pastor y Lucas Bollé se han quedado en el gimnasio durante la última sesión y josan arrastra unas molestias que le han impedido entrenar al mismo ritmo que sus compañeros. Habla el futbolista Gerard Gumbau. Está, está haciendo una pretemporada dura como todas. Eh, al final esto sirve para, para prepararnos y mentalizarnos eh, para todo lo que viene durante la temporada. Y siempre viene bien ¿no? eh, un trabajo de, de, de intensidad y, de, y, y de, de fuerza para para llegar en las mejores condiciones posible que es lo que, lo que busca el cuerpo técnico. El primer amistoso se jugará mañana en Algorfa por la tarde ante el Newcastle Sub-23. Hasta luego. Gracias, José Antonio. Y vamos con la previsión del tiempo. Tenemos 23 grados de temperatura, pero por delante tenemos un fin de semana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 Malondía, la masa de aire tropical continental seguirá garantizando el calor durante este fin de semana, este se intensificará de cara a la semana que viene. Hemos tenido una noche con cielos despejados, ausencia de viento y temperaturas tropicales aquí en la ciudad valores que no han bajado en la estación meteorológica de tela de los 23 grados en Torrellano o en santa Pola una mínima que ha rondado los 24 grados y temperaturas mucho más llevaderas en el sur del can de en pedanías como matola o derramador se han alcanzado los 18 grados. Hoy de nuevo la jornada estará marcada por el calor seco, cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este y alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer. Eh, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 34 grados, en buena parte del, del territorio rozaremos los 35-36 grados. Fin de semana marcado por el calor, con cielos despejados, mañana sábado rozaremos los 34, el domingo podríamos alcanzar los 35 grados, viento flojo de componente marítima y noches tropicales con valores que no bajarán de los 23 grados. Y para la semana que viene continuará la masa de aire cálido dejándonos temperaturas incluso algo más elevadas. En Ribera Salud.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 La Glorieta con Rosmaría Alonso. Hoy vamos a hablar de los rotarios de Elche porque se han producido los relevos de sus presidencias. La pasada semana el club decano, el Rotary Elche contó con Luis Torres Candela para dirigir esta entidad y el Rotary Ílice estará dirigido por José Manuel Belda. Hace unos días pudimos escuchar a Luis Torres con motivo de la entrega de los premios a los mejores expedientes académicos de las universidades de Elche y hoy queremos conocer un poco más al nuevo al nuevo presidente del Club Ílice, José Manuel Belda. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Pues eh, nosotros queremos conocer algo más de vuestro funcionamiento, de lo que sois, de vuestros objetivos. Los rotarios. Tenéis ya tres clubes en el CHE. No tenéis sede. Y esto os ha llevado a celebrar todas vuestras reuniones y actos en el Hotel Huerto del Cura. Ahora, con el cambio de los propietarios, ¿cómo está siendo esa relación? Nada, nosotros ciertamente no hemos notado ningún cambio. Todo está funcionando igual y para nosotros es un bueno, pues una ubicación ideal en el centro de la ciudad y en un entorno rodeado de palmeras pues que, que invita a que sigamos estando allí pues durante muchos años. Por eso el pasado viernes 8 de julio eh, vuestra velada con el cambio de presidencia se llevó a cabo en el Hotel Huerto del Cura. Cuéntame, José Manuel, ¿cómo fue? Bueno, pues hombre, particularmente para mí un, un acto muy emotivo. Para mí es un auténtico honor poder presidir un club eh, como el Rotary Elche y Lice, bueno, por, el, por las personas que lo, que lo componen, excelentes personas y de referencia en la sociedad ilicitana, y por bueno pues por las, la acción que, que, que realizamos dentro de la ciudad, en Benéfica y fuera de nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues para mí un acto emotivo... Eh, lo que funcionó perfectamente y que además, bueno, pues contamos con una gran presencia tanto de amigos, familiares, eh, compañeros del club y también autoridades políticas. Tuvimos a nuestro alcalde, a un par de concejales de Igualdad de Fomento y al diputado Alejandro Soler y al senador Pablo Ruz. O sea, que la representación eh, política también fue muy importante lo que da a entender un poquito la, la, la envergadura no y la ...la referencia del, del acto. Sí, luego hablaremos vuestra implicación en las administraciones... ...vuestros proyectos de colaboración. Pero seguimos en este acto porque eh, cambiasteis la presidencia... de el club que presides y el del Rotarac. ¿Pero qué pasa bueno. con el Club Decano? Bueno, el, el Club Decano este año... ...lo habitual es que lo hagamos siempre todos juntos... ...pero este año el Club Decano tenía una celebración... ...de su 30 aniversario y quisieron, eh, digamos, ser protagonistas ellos de su propio evento y, y organizarlo todo junto a bueno, me parece una cosa totalmente adecuada, ¿no? Y bueno, pues celebraron su cambio de presidencia el 23 de junio en un evento que también fue muy muy emotivo y muy, muy sincero porque, como me indico, a su vez fue la celebración de su 30 aniversario. Son 30 años ya en, pues, aportando a la ciudad de Elche y, y creo, que, creo que fue un evento eh, precioso. Pues explícanos, ¿por qué hay tres clubes de derrotarios? ¿Por qué el Rotary, el Ílice y el Rotarac? <risa> Muy bien. Bueno, lo primero es que también es habitual que en ciudades de este tamaño pues haya más de un club eh, rotario. Por ejemplo, en la ciudad de Alicante hay cinco, clubs, cinco clubes. Bueno, es un poquito la historia en Elche es la siguiente. Tenemos el club de Cano, que es nuestro club, que nos llamamos el club de las mayores, que ya no son tan mayores porque tienen algún algún rotario bastante joven pero bueno ellos son los que iniciaron toda esta andadura del, de la organización rotaria en nuestra ciudad de ahí eh, surgió un club rotará el club rotarak son pues suelen ser hijos de rotarios eh, o amigos o personas relacionadas personas jóvenes que digamos están como en la cantera ¿no? y, y empiezan a organizar pues pues unos actos dentro dentro de un club independiente con el objetivo de que a futuro pues se incorporen a un club Eh, rotario, ya no Rotarac, o que creen su propio club. Y esto es lo que ocurrió en la ciudad de Elche. Ese club Rotarac que dependía, que apadrinó el club decano eh, el club Rotario Elche, se convirtió en el año 99 en un club rotary como tal y es el club al que yo pertenezco desde hace cinco años. Y ahora, pues, digamos por similitud, nosotros tenemos, apadrinamos a un club Rotarac, eh, presidido este año por Ucor, y que efectivamente celebró su cambio de collares y además organizaron ellos la, la velada, eh, celebraron su cambio de collares al mismo tiempo que nosotros el pasado viernes 8 de julio. Bien, pues queremos saber un poco más sobre ti, sobre el presidente del club, Illice, de dónde llevas cinco años eh, con los rotarios, eh, ¿de qué sector sales? Bueno, yo inicié yo soy ilicitano, ilicitano de Puna, aunque bueno, por circunstancias nunca he trabajado bueno, inicialmente, pero mi carrera profesional la he ejercido fuera de la ciudad inicié mi andadura como responsable financiero. Yo soy economista, ciencias economía y bueno, pues inicié mi andadura como financiero en, en en varias empresas industriales. En el año 2009, por la crisis, pues eh, tuve que, digamos, readaptarme y eh, entré en una compañía, una consultora, que es a, en la que estoy ahora, desde el año 2009, se evalúe innovación y nos dedicamos a ayudar a las empresas a, a innovar y a que puedan mejorar sus procesos de, de IMAX-DEMASI. Esto es nuestro día a día. La empresa, pues por suerte, ha funcionado muy bien. En estos momentos tenemos presencia a nivel nacional, con más de 100 profesionales todos ellos eh, titulados superiores y bueno pues yo me encargo dentro de la compañía a nivel nacional me encargo de toda la zona del suez español alicante murcia almería y albacete mi oficina en donde son trabajar está la tengo, la tengo en murcia inicialmente la, la tuvimos la tu en elche pero bueno luego por temas estratégicos eh, consideramos mejor ubicarla en murcia y bueno y ahí tenemos ya 23 profesionales ¿Y la mayoría de tus colaboradores asesores son rotarios una parte importante no todos pero una parte importante sí que son y ya no solamente rotarios de nuestra ciudad sino rotarios de, de otras de otras ciudades y otras provincias sí. es necesario pertenecer a un club como los rotarios para que el negocio funcione no yo creo que no es necesario creo que esto es un esto es un complemento quien pueda tener la inquietud tener eh, también esto de, de, de la organización laboral y esa tarjeta de invitación. Entonces, eh, bueno, pues Dios es que tengan la suerte que que te inviten y a partir o que tú directamente te puedes puedes a lo mejor pro, pro, proponerte para incorporarte a algún club y que quieras, pues bueno, pues aportar la, a la sociedad eh, fuera de lo que es tu ámbito ámbito profesional y familiar, ¿no? Al final nuestra labor es aportar, ¿no? Tar Eh, sin pensar en recibir, esto es un poquito nuestro lema y bueno, que tenga esta inquietud y tiempo o si no tiempo, pues que quiera dedicarlo pues que es una vía más, como puede ser otros tipos de asociaciones, ONG, voluntariado, etc. Pues eso es lo que has querido hacer porque la faceta de economista la vas a tener que dejar a un lado desde el momento en que quisiste asumir la presidencia ¿Por qué? efectivamente esto bueno algo de, de, de tema económico al final está en todos en todos los ámbitos pero al final manejamos un presupuesto y como siempre hay restricciones presupuestarias siempre hay más cosas que se quieren hacer de las que se pueden y esto siempre casi siempre es limitante es el tema económico pero bueno sí, efectivamente estamos hablando de una labor muy diferente y esto también me ilusiona ¿no? es un tema pues bueno pues ya diferente a, a, a mi día a mi día a día ¿El por qué? Bueno, a mí yo tuve la, la suerte de que me eligieron mis propios compañeros, creo que eso es un orgullo, insisto, que, que compañeros del club, insisto, personas de de, de la sociedad ilicitana, eh, te elijan a ti para dirigir el grupo pues es un auténtico honor y la verdad es que no pude, no pude decir que no, ¿no? Y bueno, pues ahora pues a, a continuar un poquito con la labor que han hecho anteriores presidentes nuestros, hay proyectos que continúan, otros que voy a iniciar yo… Y, y bueno, también hay una operativa del día a día del club, ya no solamente la acción benéfica sino es la, la, la propia operativa de, de encuentro entre nosotros, de relaciones de personales, sociales, que, que tenemos los propios eh, los propios pertenecientes al club, ¿no? las propias personas, los propios lotarios. Pues uno de los objetivos de esta entrevista no solo era conocerte como presidente, sino también tus retos, tus proyectos. ¿Cuáles van a ser? Pues mira, mis, mis retos y proyectos, eh, el, el primero fundamental es que podamos recuperar nuestro día a día que se ha visto afectado por la pandemia. Nosotros, un poquito nuestra operativa para que el público general en, lo, lo conozca, nosotros tenemos una reunión todos los, los las semanas, en nuestro caso es el miércoles, en el caso del club rotario decano de Elche, Elche es el lunes, y en esa reunión lo que hacemos, aparte de reunirnos y, bueno, y comentarnos, bueno, todos, y hablar sobre cómo va la vida, sobre cómo va la vida profesional, familiar, pues traemos siempre algún invitado de referencia de cualquier ámbito. ¿no? Eh, y, bueno, este invitado pues nos cuenta sobre su temática. Pues puede ser, no sé, este año, por ejemplo, pasado hemos tenido representantes de empresas innovadoras y muy interesantes, que explicado su proyecto. Hemos tenido al campeón del mundo de boxeo, a Kiko… Eh, bueno, hemos tenido también a periodistas eh, de guerra, eh, que nos han explicado un poquito su, su día a día, ¿no? Y, bueno, nos permite hacer preguntas y directamente a estas a estas personas. Este es nuestro día a día, nuestra operativa. Efectivamente, esta operativa se ha visto mermada por por el COVID, ¿no? Llevamos dos más de dos años ya que no está visto afectado, ha habido menos asistencia y etcétera. bueno. Pues Mi primer objetivo es volver a retomar esto, volver a retomar también eventos que hacíamos que, que por verdad, se nos han podido hacer, como son encuentros fuera de, de estas reuniones semanales, excursiones, eh, viajes, eh, visitas… Bueno, un poquito retomar. Este es mi primer, mi primer gran objetivo. Y el segundo gran objetivo es un proyecto… bueno Nuestra asociación, nuestra organización, su fin, además de esta, fomentar la relación entre sus, eh, sus asociados, los rotarios, es eh, emprender acciones benéficas eh, dentro de su entorno o a nivel internacional. Y yo mi segundo gran proyecto es llevar a cabo un proyecto internacional de ayuda a una zona del, del pueblo sirio, en Siria, Eh, con el fin de que una serie de mujeres pues puedan salir de, de una situación muy compleja que tienen y puedan empezar a ganarse la vida por sí solas. Son proyectos ambiciosos, aparte de los que ya tenéis y funcionáis aquí en Elche, porque vuestra colaboración con el Ayuntamiento, la más destacada, ¿cuál es? ¿La de pruebas deportivas solidarias…? Tenemos una vinculación y una relación muy cercana con el ayuntamiento la verdad es que siempre ha habido un, eh, han asistido a nuestros eventos cuando ha habido llamada han, han venido y efectivamente pues hay colaboración en muchos de los proyectos que tenemos tenemos una serie de proyectos anuales por ejemplo el comedor social aldaju en, en, en Carrús, que vamos todos los domingos y ahí también apoya el gobierno eh, tenemos pues eh, una serie de, de hacemos unas unas cestas eh, unas tarjetas navideñas que hacen las los alumnos del col taarit de eh, y por supuesto bueno pues pues eh, tenemos la carrera 10k que lo que es el evento con más difusión y duración en toda la ciudad la carrera 10k rotari que este año pasado este año se ha celebrado el día 24 de abril y que es una carrera que organizamos nosotros con un fin benéfico Eh, en esta carrera evidentemente tenemos una colaboración muy importante por parte del Ayuntamiento, ya no solamente por facilitar toda la, la celebración, eh, hay que tener en cuenta que salimos y, en, y llegamos la sí. carrera en, en, en la pista de atletismo sí. del Ayuntamiento, sino porque también aportan una, una, una aportación económica. Uh -huh que al final irá pues, conmigo al, al evento, sí, son... al, al, al fin benéfico sí, de pues, que bien. esperemos seguir contando. Pues. <ríe> bueno, sé que la, la lista es muy larga, pero no hay más tiempo. Pues muchísimas gracias, José Manuel Velda, por explicarnos eh, cuál va a ser el futuro inmediato contigo de este club Rotary Ilyce. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros que nos habéis dado ese, este tiempo para poder explicar lo que hacemos. Gracias, eh. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no.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 Nueve minutos quedan para llegar a las 8 de la mañana y vamos con una novedad musical. La presentadora Lara Álvarez acaba de debutar con gran éxito además como cantante junto al artista Ricky Rivera con un tema que va a hacer a bailar a más de uno durante este verano hasta que amanezca. Vamos a ver cómo suena. El amor está por venir ¿Por qué todo me pasa a mí? Si yo siempre fui cuidando al contrario corazón Pa' que no le doliera ninguna canción Respira la vida de fiesta, hasta que nos lleven la atención de catatipar el corazón. Y si me conoce y luego no le gusta, y si yo le abro y luego Lara ya se asusta. Ricky, para tu momento, que la vida te sorprende, por tiempo, tiempo Y él, llora, como dijo Celia Cruz, que a cada cual le llegues Lara de mi vida, esa es para mí, te lo digo yo. Te lo digo yo también, que te está mirando. ¡Ataca, Ricky! les de fiesta hasta que nos lleven la atención de Santa Trimba el Corazón. ¡Se 101.4 tele Radio Marca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 was running blind like silver lining over 4 minutos para llegar a las 8 de la mañana recordamos la crónica deportiva de José Antonio González buenos días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 ...un minuto de las 8 de la mañana... ...comenzamos la segunda hora del programa La Glorieta... ...en este viernes 15 de julio por delante... ...lo hemos escuchado a Vicente Bordonado... ...tenemos un fin de semana... ...con más calor seco... ...y el, la semana que viene se intensificará... ...así que atención... ...hoy en nuestro programa... ...sobre las nueve menos cuarto... ...entrevistaremos a nuestro hombre del tiempo... ...Vicente Bordonado... ...porque queremos seguir muy de cerca... ...la evolución de esta ola de calor... ...que asola a más de la mitad del país... ...pero que de momento no ha llegado... ...a nuestro municipio... ...también contaremos en la tercera hora del programa... ...con los representantes vecinales... ...que se reunieron esta misma semana... ...con el alcalde y miembros del equipo de gobierno... ...porque queremos saber de primera mano... ...las principales preocupaciones... ...de los ciudadanos... ...y hoy nuestro relato informativo... ...desde las 7 de la mañana... ...les hemos contado que la Universidad Miguel Hernández... ...ha conseguido tras 25 años... ...abrir su sede cultural... ...en pleno centro histórico de la ciudad... ...ahora cabe llenarla de contenido... ...ayer se inauguró... ...está situada en la Plaza de Baix... ...en los locales de la antigua sede del Banco BBVA... ...ha hecho falta el nombramiento de un rector ilícitano... ...para que una de las reclamaciones históricas... ...de muchas entidades sociales y culturales de Elche... ...se haya materializado... ...nuestra compañera Yanire Perona... ...estuvo en la inauguración de la nueva sede... ...de la Universidad de Elche... ...y esta es su crónica, muy buenos días yanire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 Pues han vuelto este año Astorga y Ponferrada para atender a los peregrinos del Camino de Santiago dentro del programa omh Saludable. Hasta 28 alumnos se trasladarán a las dos localidades leonesas para comenzar su formación práctica asistencial en turnos de una semana hasta el próximo 30 de julio. Y siguiendo con más temas de educación, ayer se reunió aquí en Elche el Consejo Escolar Valenciano. Es ese órgano de la Generalitat encargado de favorecer la participación ciudadana en el diseño de las políticas educativas. Y en ese mismo marco, el alcalde y la concejal de Educación anunciaron los proyectos que se van a incluir en la ampliación del plan Edifican. Nos cuenta esta noticia Marga García. Muy buenos días.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 Pues ayer el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, estuvo en Elche, acudió a ese pleno del Consejo Escolar Valenciano, por lo que aprovechamos para preguntarle sobre si la Generalitat va a rectificar en su decisión y va a no suprimir el bachillerato nocturno en el Instituto La Asunción. Pues ante esta pregunta, Miquel Soler, el responsable autonómico, respondió de esta forma.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 ...pues uno de los acuerdos adoptados no ayer, sino hace dos días... ...en la reunión del Consejo Escolar Municipal... ...y es ofrecer el bachillerato semipresencial para el próximo curso. Es una nueva modalidad que da cabida a esas personas... ...que no pueden cursar un bachillerato al uso...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 Y la Asociación Ecologistas en Acción Margalló ha pedido al equipo de gobierno que cambie la forma de limpiar las playas de Elche... ...porque denuncian que la maquinaria pesada tiene un impacto negativo en el litoral. Además critican que el trasiego, hasta bien entrada la madrugada de esas máquinas, de esos tractores... El alumbrado en la playa y con mucho ruido ahuyenta a la tortuga boba que necesita tranquilidad para poder dejar sus huevos. Proponen que el servicio de limpieza de playa se haga de manera manual porque es más selectivo y permite dejar en la playa restos naturales de especies como la posidonia o restos marinos, además de crear mayor concienciación a los bañistas para que dejen las playas limpias. Y más peticiones. El Partido Popular se ha hecho eco de las protestas, de las quejas de los vecinos de San Antón por la falta de limpieza, dicen, seguridad y mantenimiento de los espacios públicos de este barrio. La concejal Llanos Triguero ha exigido al equipo de gobierno y al alcalde que pongan en marcha ya actuaciones urgentes. Hemos tenido la ocasión de hablar con varios vecinos y nos cuentan, nos han trasladado,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 La renovación de San Antón, rehabilitar el barrio de Porfirio Pascual o acabar con la brecha digital a través de cursos formativos o subvenciones son algunas de las peticiones de los vecinos al Gobierno municipal. Estas peticiones las trasladaron miembros de la Federación de Asociaciones Vecinales en un encuentro mantenido esta semana en el Ayuntamiento con el alcalde y la concejal de Participación Ciudadana.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 Felicitaron a Carlos Pérez por ostentar el cargo de presidente y le transmitieron la disposición de la Corporación Municipal para colaborar en iniciativas futuras. Recordamos que el pasado mes de abril el Ayuntamiento firmó un convenio para entregarle 60.000 euros a esta orquesta con el fin de que siga impulsando la música de cara de cámara y sinfónica en el panorama cultural ilicitano. Y hoy viernes, en los cines Odeon, concluye la sección de óperas primas, que por primera vez se ha realizado en el Festival de Cine Independiente de Elche, para premiar a los mejores largometrajes. Se cierra con la película La Jefa, de Fran Torres, a partir de las ocho y media de la tarde, con la presencia del director, que va a establecer un coloquio tras terminar la proyección con el público. Y este domingo... ...pues comienzan las proyecciones de los cortometrajes... ...esa sección habitual y tan esperada por muchos de ustedes... ...en un festival que ha llegado a su 45 edición... ...nos tiene bien acostumbrados... ...a ir a los Jardines del Lord del Chocolater por la noche... ...y disfrutar no solo de la noche... ...del fresco de esa noche en pleno verano... ...sino también de los cortometrajes que se presentan... ...y también en la playa de Arenales... ...proyecciones que se van a suceder hasta el jueves 21 de julio, desde este domingo. Y el viernes 22 será la gala de clausura en la que se van a entregar ya todos los premios. Y un festival de cine que concluyó el pasado domingo fue el Rural Film Fest. Ayer sus responsables hicieron balance y destacaron la afluencia de espectadores, ya que unas 1.500 personas participaron en este festival que proyectó películas relacionadas con el mundo rural en las plazas públicas de diferentes pedanías. Con su llegada a Elche, este certamen además permite dar a conocer el Camp de Elche a productoras internacionales para grabar en escenarios como el Cló de Galbañ o la Alcudia, según nos contó el concejal de Desarrollo Rural, Celip Sánchez. I al llarg de tot el festival han estat, eh, bueno, per matins, eh, portant a totes aquestes persones a visitar distants enclaus, no? pues des de l'Alcúdia, el Fondo, el Museu de Pusol, el Clot, han visitat també indústries alimentàries de... tradicionals d'aquí d'Elx, de des d'una de almacara a una bodega, és a dir, fer una panoràmica de tot el que el camp d'Elx pot oferir i avançar tot això també, que puguem conèixer els nostres paisatges, els nostres... Eh, bueno en pues, eh, nuestros escenarios para posibles películas o producciones que se pueden realizar al Candelts. Y sus organizadores además resaltaron ese carácter internacional del festival porque apuntaron que entre el público había asistentes de Finlandia o de México. Esto ha provocado sinergias entre productoras para próximos proyectos audiovisuales, según confirmó el organizador Alberto Gutiérrez.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 Y además un viaje con éxito, hoy por la belleza de esas fotografías, merece la pena ver esa exposición en la Orden Tercera. Y hoy se entregan los premios que reconocen la creatividad de las agencias de comunicación en el Huerto del Cura. Reunirán a más de 200 personas y por primera vez se hará entrega del premio al anunciante del año que ha sido otorgado al Ayuntamiento del Che por sus campañas publicitarias. Y por último, les contamos que la dama de Elche se ha colado en la última película de Marvel y ha sido todo pues un revulsivo para los jóvenes ilícitanos, sobre todo en redes sociales. Cuenta la historia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 ...que han quedado perplejos... ...al ver esta pieza en la gran pantalla... ...muchos de ellos llenaban las redes sociales... ...durante estos días de comentarios y pantallazos... ...de la dama del Che en esta película. En Teleh, Radio Marca, La Glorieta... ...el programa que madruga contigo...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 8 y 21 minutos de la mañana vamos con la música que hemos seleccionado el yate del madrileño C. Tangana que tuvo polémica sobre todo por la fotografía que se realizó para promocionar este nuevo disco con mujeres rodeadas, mujeres famosas, empoderadas, en bikini, en un yate. Estás en un yate, agua salada Sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado Pero vas a toda hostia y el champán está helado Vete, vete, vete, vete. lejos de aquí El yate Se hace pequeño Todo lo que te persigue Se hace pequeño atrás Todo lo que puede pararte Se hace pequeño atrás Tú solo sigues Tú solo sigues Las veces que juro que estaría a tu lado Los puernos que pusiste de tolero frustrado Traicciones de unas manos fantasmas del pasado Pero vas a toda hostia y el champán está helado fos de aquí que parte el mar por la mitad por la mitad el riberito que batiendo porque la vida seguir remando y poquito más y poquito más una estalada que parte el mar por la mitad por la mitad el riberito que batiendo porque la vida seguir remando y poquito más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 la Glorieta, el programa que madruga contigo. Cuatro minutos quedan para las ocho y media de la mañana, es tiempo para la información deportiva, para la crónica de nuestro compañero José Antonio González, que nos cuenta cómo está gustando la nueva equipación que se ha presentado por parte del Elche Club de Fútbol. Se trata del diseño de la segunda equipación que viene marcado, evidentemente, por el centenario. Muy buenos días, José Antonio, cuéntanos.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 Tres minutos pasan de las ocho y media de la mañana y con esta sintonía es momento de conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Ahí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosnari. Como cada mañana, hoy viernes, ¿cómo, este, ¿cómo se encuentra el tráfico? ¿Hay más movimiento por eso de ser eh, la puerta del fin de semana? Bueno, de, de, en estos momentos eh, de, de, de la mañana pues nos encontramos con el tráfico fluido como cada día, en las principales vías de la ciudad. En los puentes tenemos algo más de tráfico, pero sin dificultades importantes, salvo en el puente de la Generalitat y en la avenida de Pedro Juan Pertiñán, que continúan con un solo carril en cada sentido de circulación debido a las obras del carril bici. El tráfico es un poco más denso en la rotonda de la Juve yup y en el último tramo de la calle Federico García Lorca, con retenciones en la rotonda de la Magrana. Algunos colegios continúan con actividades de verano. Atención a estas zonas. En cuanto a cortes de calle o limitación de estacionamiento... ...previstos para este fin de semana... ...tenemos para mañana sábado de, de las 18 a las 21 horas... ...se prevé una carrera de ciclismo que discurrirá... ...por las avenidas de Juvalcoy, del BIMI y UNESCO... ...entre otras, a las 21 horas del mismo día... ...habran cortes de calle y reservas de estacionamiento... ...en la zona de la Plaza de Barcelona y la parroquia del Carmen, por procesión y fuegos artificiales. Y por último, coincidiendo con los fines de semana de verano, se prevé un incremento del tráfico por los principales itinerarios, carreteras nacionales, autopistas y autovías, hacia las zonas de playa, del litoral, descanso y segunda residencia. evitar eh, viajar en las horas más desfavorables. Esto es todo desde la sala control de tráfico del Ayuntamiento del Che, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano.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 8 y 36 minutos de la mañana, hemos desplegado ya los diarios nacionales en los que solemos contarles a esta hora las principales portadas, lo que llevan en portada los diarios de este país. Uno de los principales es el diario El País, casi todos el mundo, también coincide la razón en reflejar la dimisión de otro ministro europeo, cae Mario Draghi. La dimisión de Draghi, dice el diario El País, sume a Italia en la inestabilidad. El presidente Mattarella no acepta la renuncia causada por el choque con Cinco Estrellas y pretende que encabece otro gobierno. También El País recoge en portada Bruselas quiere restringir desde este verano el consumo de gas. La comisión limitará a 25 el aire a 25 grados el aire acondicionado y la calefacción a 19 grados. Por otro lado, ah, sobre el tema de los independentistas de eh, de Carles Puigdemont, dice que el abogado de la Unión Europea abre la puerta a la entrega de Puigdemont y también la protesta continúa en la calle tras forzar la salida del presidente. No subestimen al polo de Sri Lanka. Recoge el diario El País en portada estas noticias. El ABC ...no trae en portada la fotografía de Mario Draghi... ...pero sí... ...una fotografía aérea espectacular... ...de lo que está provocando este calor infernal... ...así lo titulan... ...el calor infernal reactiva los fuegos de Salamanca y Cáceres... ...las llamas obligan a evacuar... ...un campamento de niños y un monasterio... ...mientras Portugal arde sin tregua... ...lo cierto es que... ...este calor extremo, esta ola de calor... ...de la que vamos a hablar en unos minutos con Vicente Bordonado... ...está causando estragos en muchos lugares de la península... ...y ya se están adoptando medidas... ...para para evitar, eh, por ejemplo, los campamentos de, de verano... ...en algunas zonas de montaña... ...en las comunidades que se encuentran... ...en alerta roja, en la máxima alerta por este calor extremo... ...y volvemos otra vez a la portada del ABC porque además de los incendios, recoge que Sánchez combina su giro a la izquierda en el debate con un pacto con el Partido Popular. Mientras sus socios respaldan grabar a la banca y la energía, los populares se abstienen en las medidas anticrisis. El Gobierno acuerda con el partido de Feijóo en las resoluciones finales el aumento del gasto en defensa. Esto es lo que recoge el ABC El Mundo. También trae en portada la misma fotografía que el país de Mario Draghi Pero, distinto titular dice el populismo usa la inflación en italia para romper el gobierno cinco estrellas fuerza la dimisión de draghi y el presidente matarala la rechaza además nos trae en portada que el 67 cree que los nuevos impuestos serán inútiles un coletazo a el debate sobre el estado de la nación y titulan que aunque el 82 por ciento afirma ...que no ha cambiado su voto... ...el 30% tiene ahora peor opinión... ...del presidente del gobierno... ...el 42% piensa que se han evidenciado... ...las diferencias en la coalición... ...eso es lo que dice El Mundo... ...que el debate sobre el Estado de la Nación... ...deja una sensación agridulce en Moncloa... ...aunque de puertas para afuera... ...se haga un balance positivo... ...y Aragonés, dice El Mundo en titulares... ...va a exigir hoy a Sánchez... ...una solución para la vuelta de Puigdemont... El mundo, estos son sus principales titulares, donde también mmm, refleja que la ola de calor deja a nueve provincias con riesgo alto de mortalidad y la razón principal. El último periódico que vamos a leer, su portada, recoge una fotografía de Sánchez y de Yolanda Díaz durante el pleno del debate en el que se aprobaron varias normas con el apoyo de los independentistas y también de Bildu, varias leyes también. Los los inversores advierten que se sigue la agenda de Podemos. ...bancos de inversión y analistas alertan a sus clientes contra los nuevos impuestos... ...Sánchez encauza la legislatura y recupera a Esquerra Republicana... ...de Cataluña como un socio preferente... ...también recoge la dimisión de Mario Draghi en portada... ...y en cuanto a lo que está ocurriendo en España... ...con el debate sobre el Estado de la Nación y con la aprobación de nuevas leyes... Pues titulan, Feijó promete a las víctimas que derogará la ley de desmemoria, entrecomillada, que se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados, la ley de memoria histórica. Y medidas anticrisis, el Gobierno logra un balón de oxígeno gracias al apoyo del Partido Popular. El rearme ideológico, Sánchez consigue aprobar más normas de ingeniería social. Estos son los titulares que recoge el diario la razón y estos han sido también los titulares que hemos leído que vienen en portada en los principales periódicos de este país la glorieta con rosmary alonso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 8:43 minutos de la mañana lo hemos anunciado desde las 7 de la mañana lo venimos anunciando que a esta hora a esta hora íbamos a entrevistar a nuestro hombre del tiempo a Vicente Bordonado al que damos la bienvenida Vicente, buen día. Muy buen día, Ross. Eh, nos interesa saber muchas cosas, saber si nos despejas algo Vicente hoy, porque la ola de calor que ocasion, eh, está ocasionando, lo hemos visto, acabamos de leer las portadas de los principales diarios y hay una fotografía que nos pone los pelos de punta aérea en los eh, incendios que siguen todavía asolando las comarcas de Salamanca, de Cáceres, de esa parte de la península, incendios en Portugal... Lo cierto es que Portugal dicen que está ardiendo sin tregua y son, claro, eh, graves los problemas que está ocasionando el que superemos los 40 grados. Elche de momento se queda con los 35 y damos suerte y eso que lo estamos pasando mal por este calor seco que estamos sufriendo desde hace unos días y que vamos a sufrir. Pero Vicente, ¿por qué Elche de momento se libra de esa ola de calor que está azotando... Pues a más de la mitad del país, de la península. Bueno, pues efectivamente Elche se libra de la ola de calor o nos mantenemos al margen de ella eh, debido a que al oeste de la península, muy al oeste, tenemos un embolsamiento de aire frío en altura, dana o gota fría, que impulsa aire cálido desde el norte del continente africano y aire cálido que se está depositando sobre el interior de la península. En el interior de la península, a 1.500 metros de altitud, se alcanzan temperaturas del orden de los 30 grados. Aquí nos quedamos en torno a 23, 22 o 24 grados en el sureste ibérico. Unido a la entrada de viento de componente marítima, esto frena el ascenso de las temperaturas. Si el embolsamiento de aire frío en altura, dana o gota fría, se hubiera desplazado hacia el este, es decir, se hubiera aproximado a la península, a las costas de Portugal, la masa de aire cálido, la tropical continental, la masa de aire sahariano, habría llegado de lleno al sureste ibérico y estaríamos hablando de temperaturas muy próximas o en torno a los 40 grados. Ahora mismo en el interior de la península hay puntos que se están alcanzando los 46 grados ...y en las zonas donde se están registrando incendios forestales... ...se cumple la regla de los 3,30... ...es decir, humedad ambiental por debajo del 30%, velocidad del viento... ...por encima de los 30 kilómetros por hora... ...y temperaturas muy por encima de los 30 grados. Eh, pero esto es de momento... Eh, ...la semana que viene te hemos escuchado decir que se va a intensificar el calor... Eso, eso qué significa Vicente que puede cambiar esto puede cambiar y, y eso esa regla de los 30 puede venirse hacia esta parte de la península. Bueno aquí estamos teniendo niveles de humedad eh, relativamente bajos que es lo que nos libera de la sensación térmica de bochorno ¿eh? no estamos teniendo bochorno. Eh, pero de cara a la semana que viene tampoco no es que vaya a venir toda la masa de aire cálida, la más intensa que está ahora en el interior de la península que del sureste ibérico, sí que va a bascular ligeramente hacia nosotros y sí que vamos a notar un ascenso a las temperaturas. Habrá momentos o días concretos en los que en la propia ciudad de Elche se alcanzarán temperaturas en torno a los 35 o 36, podríamos rozar los 37, temperaturas que estos días pasados en algunas ciudadanías sobre todo de interior, eh, ya están dejando valores en torno a los 36 grados. Pero no quiere decir que vaya a venir el calor que está azotando ahora mismo el interior de la provincia. ¿Este verano se espera que sea un verano seco? Bueno, pues sí, efectivamente, de momento se espera que sea un verano seco, lo estamos teniendo relativamente seco y es que después de una primavera tan lluviosa, eh, tenemos una dorsal anticiclónica instalada sobre la península y esto hace que los sistemas atlánticos, las borrascas se vayan desplazando muy al norte del continente europeo, con lo cual eh, aquí no llegan los frentes atlánticos, no tenemos una entrada de vientos de componente marítima de largo recorrido que puedan aportar humedad. Y entonces, de momento, sí, se espera un verano relativamente seco y, aparte, los datos de reserva hidráulica en el conjunto de la península, de las cuencas hidrográficas, lógicamente, en la cuenca del Segura y también el Alto Tajo, eh, pues las reservas están bajando. Estos datos nos indican que, día tras día, las reservas están bajando porque no hay aportes nuevos vicente eh, esto eh, es habitual, estamos hablando de un verano seco, estamos hablando de calor, de temperaturas por encima de los 35 grados, lo hemos tenido en varios veranos, pero lo que está ocurriendo en la península con esta ola de calor que está asolando y que ya titulan como que se está convirtiendo vivir en las grandes ciudades, sobre todo Madrid, no sé si Barcelona también está... Eh, afectada por por eh, esta ola de calor pues se está convirtiendo en un auténtico infierno se debe ese debe al cambio climático esto lo estamos viendo porque estamos perdiendo mucha de protección que antes no teníamos Sí, lógicamente el cambio climático y la crisis climática que estamos viviendo es, influye directamente en los episodios de calor intenso, en las olas de calor Eh, cada vez en el interior de la península se están registrando temperaturas eh, mucho más elevadas, temperaturas que, que tratan ya de batir récord valores en algunos puntos por encima de los 46 grados, y las ciudades españolas eh, no están preparadas para soportar eh, las olas de calor, eh, ya que eh, falta más eh, densidad arbórea, más zonas acardinadas, más zonas verdes. Eh, ten en cuenta que las ciudades a lo largo del día se están recalentando, tenemos materiales como el asfalto, el hormigón, las fachadas, las máquinas de aire acondicionados, soltando todo el día y por la noche calor. Entonces, por lo tanto, las ciudades españolas se convierten en un verdadero horno y eso solamente lo tenemos que ver aquí en Elche. Mira, el otro día... Eh, iba yo en bicicleta ya al oscurecer y salía de la Galia, en la Galia la temperatura era relativamente agradable, y crucé la ciudad de Elche eh, por Puente Ortices, Filé de Foro, conforme me iba adentrando en la trama urbana, eh, iba notando el calor de la ciudad, y cuando llegué ya al sur del Cande Aelcha, Pedanías Cómoda y Meso de Ramador, eh, la temperatura era muy agradable, por lo tanto el efecto de isla de calor de las ciudades eh, Eh, de alguna manera empeora y mucho la calidad de vida en, en, en esas ciudades. ¿no? ¿Eso significa que tenemos que volver a las carreteras de polvo, de, de, de tierra, dejar el asfalto? No. ¿no? no, significa que a la hora de proyectar las ciudades, de diseñar las ciudades, pues hay que diseñarlas que... Que, haya un, que corra más el aire, que haya más zonas arboladas, no podemos, las, las calles tienen que tener árboles, tienen que tener sombras y esto hace que la temperatura baje por lo menos en 3-4 grados de, de tener árboles a no tenerlos, por lo tanto hay que rediseñar las calles de otra manera con más masa verde. Esto es en cuanto a la ciudad, que dices que es evidente que se convierte en una auténtica olla, ¿Pero qué hay de las playas? Porque hemos visto también que acabamos de perder la playa del Pinet. ¿Se van a perder muchas más? Pues sí, efectivamente. Una de las consecuencias del cambio climático, de la crisis climática, es que vamos perdiendo eh, metros de playa constantemente eh, por dos factores. Uno, eh, por la subida del nivel del mar y otra por los temporales de Levante. ...y en el caso de la playa del Piné... ...y muchos casos, pero en este en concreto... ...ya es algo que venimos observando desde hace décadas... Eh, ...ten en cuenta que para regenerar la playa... ...los aportes de arena eh, se hacían gracias a los sedimentos... ...que llegaban de la cuenca del Segura, del río Segura... ...en el momento del río Segura se regula con presas... Eh, ...todos esos sedimentos quedan retenidos... ...y no llegan hasta el mar, por lo tanto... Eh, este aporte, esta renovación de sedimentos, de arenas no se está produciendo desde hace décadas y con cada temporal de Levante eh, pues eh, observamos claramente que las edificaciones han quedado en primerísima línea de playa, que no hay playa hace por lo menos 10 años pues habían unos cuantos metros de playa y hace 30 años pues habían por lo menos 50 60 metros de playa en el TINEP ...eso ahora ha desaparecido... ...las olas rompen... ...delante de las portadas de la casa... ...de las casas que por cierto... Eh, ...son casas que se han construido... Eh, ...en la zona marítimo terrestre... ...en la franja... Eh, ...en la que llegan los temporales. ¿Y qué se puede hacer con esas... M, ...edificaciones que están en primera línea... ...y cuyos bueno, sí, que son... Sí. Con, ...que fueron concesiones en su día... ...y que ahora están caducadas... ...y el Ministerio no piensa prorrogar... Eh, el, el la, las concesiones efectivamente al final estas edificaciones no sé cómo quedarán las sentencias pero lógicamente la, al final las edificaciones habrá que destruirlas porque también el traspaso de arena de entre el sistema dunar que hay detrás de las edificaciones y la playa también está interrumpido por las edificaciones las edificaciones son un muro entre las dunas y la playa por lo tanto ambientalmente y, y en cuanto a dinámica de, de playa eh, es una ruptura total y es un riesgo de cara a los temporales de levante, porque el agua entra por la puerta de delante y sale por la puerta trasera. Claro, claro, eh, lo han dicho claramente... Eh... Hemos perdido la playa del Pinet porque se encauzó la desembocadura del Segura de tal forma que no se no se realizan esos aportes de sedimentos y también por culpa de esas edificaciones que actúan como bloque de contención de los sedimentos, no no permiten que lleguen más más sedimentos de las dunas que hay ah. en la parte de atrás. ¿Pero qué se puede hacer entonces, Vicente, ante esta situación? Pues ante esta situación, lo que se debería hacer es derribar las edificaciones y y bueno y tratar de restaurar la playa. Ya, y esta es la primera por estas actuaciones, pero ¿qué pasa con el Carabasí, con Arenales, qué puede pasar con el Altet? Bueno, bueno pues esto ya lo estamos viendo también, son zonas que en los años 90, a finales de los 80, 90, con el boom inmobiliario, se estuvo construyendo en primerísima línea de playa y ahora estamos viendo que las playas están retrocediendo eh, que con el cambio climático el nivel del mar está subiendo los temporales cada vez son más frecuentes y por lo tanto es un problema muchas veces tratar de solucionar tratar de solucionar el, el tema de mobiliario de playa fue eh, lavapiés, etcétera, etcétera después de un temporal, al siguiente se lo va a llevar en ese sentido y, por lo tanto, eh, todo el litoral mediterráneo está abocado a que poco a poco vaya perdiendo sus playas y vaya sufriendo daños importantes el eh, temporal tras temporal. Vale, por tu entrevista nos tenemos que, que aguantar. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer las administraciones? ¿Poco pueden hacer ante esta evolución? Pues ante esta evolución, la administración eh, y, y impulsada por la ciudadanía eh, tiene que, de alguna manera, adaptarse al cambio climático, a la crisis climática y, por lo tanto, tendrá que hacer las obras correctoras necesarias eh, para tratar de proteger eh, bienes y proteger a personas en este sentido. Entonces, eh, caso a caso, habrá que ir analizando qué es lo que hay que hacer Pero bueno, eh, en cuanto a cambio climático, eh, el Mediterráneo es uno de los puntos más sensibles y más problemáticos del planeta. Y lo estamos viendo día a día, veremos eh, cómo, pues cómo evoluciona la regresión de las playas, y se puede revertir esta situación y se pueden llevar a cabo actuaciones que puedan contener esa, ese deterioro progresivo que están experimentando el litoral mediterráneo gracias vicente por explicarnos las claves de lo que está ocurriendo un placer como siempre arro hasta luego hasta luego la glorieta conrosmary alonso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 Ferretería La Llave, Concepción Arenal 165, Elche y ferreterialallave.com El coche de tus sueños está a tu alcance.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 ...son las nueve en de la mañana... ...hemos llegado a la tercera y última hora del programa... ...la Glorieta es viernes 15 de julio... ...y la semana la vamos a terminar con más días de calor seco... ...alcanzaremos máximas de 34 grados en la ciudad... ...y 36 en algunas de las pedanías del interior... ...en estos momentos tenemos 25 con un grados de temperatura... ...hoy es un día muy señalado... ...porque para muchos de ustedes... ...que comienzan las vacaciones de verano... ...así que las disfruten, pero con prudencia... ...tenemos por delante un fin de semana... ...cargado con muchas fiestas multitudinarias... ...que nos trae la Virgen del Carmen... ...en todas las localidades marineras... ...acabamos de escuchar en nuestro programa... ...ahora mismo a Vicente Bordonado... ...en la entrevista que le hemos realizado... ...que Elche se libra de momento... ...de la ola de calor que está asolando... ...a más de la mitad de la eh, península ibérica... ...con comunidades autónomas en alto riesgo incluso de mortalidad... ...por las temperaturas tan elevadas que se están alcanzando... ...de momento nosotros estamos a salvo de esa ola de calor... ...y en esta tercera hora del programa a las nueve y media... ...entrevistaremos al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos... ...porque queremos conocer de primera mano... ...cuáles son las principales preocupaciones en estos momentos... ...de ustedes, de los ilícitanos... ...y desde las 7 de la mañana... ...les estamos contando en nuestro relato informativo... ...la noticia de portada... ...que es la sede de la Universidad Miguel Hernández... ...por fin ha conseguido... ...tras 25 años abrir una sede en el... ...casco histórico de la ciudad... ...ahora cabe llenarla de contenido... Ayer se inauguró, está situada en la Plaza de Baix, en los locales de la antigua sede del Banco BBVA. Ha hecho falta el nombramiento de un rector ilicitano para que una de las reclamaciones históricas de muchas entidades sociales y culturales de esta ciudad se haya materializado. Nuestra compañera Janine Perona estuvo en la inauguración de la sede y esta es la crónica que nos trae hoy aquí al programa La Glorieta.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 ...al pleno, a esa reunión del Consejo Escolar Valenciano... ...acudió el secretario autonómico de Educación... ...Miquel Soler, en al que aprovechamos para preguntarle... ...si desde la Dirección Territorial van a rectificar... ...y no van a suprimir el bachillerato nocturno de la Asunción... ...como se le ha reclamado por la comunidad educativa de elche ...pues bien, el responsable autonómico, Miquel Soler... ...respondió esto. La idea, lógicamente más allá de la problemática concreta... ...en cada municipio, en cada centro...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 Y cambiamos de asunto, sabemos que al litoral le está pasando factura este cambio climático, Elche acaba de perder la playa del Pinet, hemos entrevistado a Vicente Bordonado, nos ha comentado pues el problema de esta playa por la desembocadura del Segura y por las edificaciones de primera línea que han impedido que haya seguido recibiendo aportes de sedimentos, así que ...la Asociación Ecologistas en Acción, Mar Gallo... ...pues ha pedido al equipo de gobierno, por ejemplo... ...que cambie la forma de limpiar las playas en el Che... ...denuncian que la maquinaria pesada... ...tiene también un impacto negativo sobre el litoral... ...critican que el trasiego de esos tractores... ...hasta bien entrada la madrugada... ...ahuyenta la tortuga boba que necesita la tranquilidad... ...de las noches para poner sus huevos... ...y proponen que la limpieza sea manual porque es más selectiva y permite dejar en la playa los restos naturales de Posidonia o otro tipo de restos marinos, porque las máquinas lo que hacen es arrastrar la Posidonia, pero también la arena, contribuyendo así a su regresión, a su deterioro. Y continuamos con más peticiones, porque el Partido Popular se ha hecho eco de las eh, quejas de los vecinos de San Antón por la falta de limpieza, dicen, seguridad y mantenimiento de los espacios públicos de este barrio. La concejal popular, Llanos Triguero, pidió ayer al equipo de gobierno actuaciones inmediatas para subsanar estas carencias. Hemos tenido la ocasión de hablar con varios vecinos y nos cuenta nos han trasladado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 También ha habido peticiones esta semana al equipo de gobierno por parte de los representantes de las asociaciones vecinales, como la renovación de San Antón, rehabilitar el barrio de Porfirio Pascual o acabar con la brecha digital. Y es que la nueva Junta Directiva se reunió con el Alcalde y la Concejal de Participación Ciudadana. Precisamente hoy, en unos minutos, aquí en el estudio de Tele en Radio Marca, tendremos a su presidente, Joaquín López, para conocer de primera mano cuáles son las principales preocupaciones de los ilicitados. También se produjo otro encuentro en el Ayuntamiento con el nuevo presidente de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, Carlos Pérez. El Alcalde y la Concejal de Cultura felicitaron. ...al nuevo presidente por ostentar el cargo... ...y le transmitieron la disposición de la Corporación Municipal... ...para colaborar en iniciativas futuras... ...hace unos meses en abril se firmó un convenio de colaboración... ...por el que el Ayuntamiento entrega 60.000 euros... ...a la Orquesta Sinfónica para seguir impulsando... ...la música de cámara y la música sinfónica... ...en el panorama cultural ilicitado... Ya hablamos de una actuación que se ha llevado a cabo en el transporte público urbano para hacerlo aún más accesible y es que se han colocado en varias paradas del bus y en los propios vehículos eh, pictogramas para favorecer la accesibilidad de las personas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 como viene siendo habitual un coloquio al terminar la proyección con el público. Y este domingo comenzarán ya esas proyecciones esperadas por muchos de los eh, seguidores y de los que han hecho posible que el festival llegue a su 45 edición. Son las proyecciones de los cortometrajes tanto en los jardines de Lord del Chocolaterre,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 en las plazas públicas de diferentes pedanías. Con su llegada a Elche, este festival además permite dar a conocer el Camp a productoras internacionales para grabar en escenarios como el Cló de Galván o la Alcudia, según señaló ayer el concejal de Desarrollo Rural, Felipe Sánchez. Y al jarre todo el festival en esta eh, bueno per matins eh, porn a todas de estas personas a visitar distintas en no pues desde la alcudia el fondo el museo de pusol el Clot, han visita también industrias alimentarias de tradicionales de aquí de, de el desde un almazara a una bodega es salir hacer una panorámica de todo el que el can del oferir y van a yo también que puieron conocer en nuestros paisajes en nuestros Eh, bueno, pues en eh, nuestros escenarios para posibles películas o producciones que se pueden realizar al Candelch. Pues en ese balance los organizadores hicieron hincapié en el carácter internacional del festival del Rural Film Fest porque dijo, dijeron que entre los asistentes había personas de Finlandia o México y esto ha provocado sinergias entre productoras para próximos proyectos audiovisuales, según Alberto Gutiérrez todo el mundo, hemos tenido gente de Finlandia, gente de México, gente de Portugal, de Hungría, de Georgia, de Líbano, es decir, el carácter internacional del festival se ha cumplido, ¿no? y, y una cosa que comentaba delante es con respecto a los a los lugares posibles lugares de, de escenarios, ¿no? localizaciones para futuros rodajes, para nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? a pasar por el Camdelchi, ver para nosotros es un paisaje común, proviene una persona de Finlandia,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 remueven las conciencias sobre la situación de pobreza que sufren millones de personas en el mundo. Escuchamos a Esperanza Navarro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 Y además con éxito. Y hoy se entregan los premios que reconocen la creatividad de las agencias de comunicación. Será en el Huerto del Cura. Reunirán a más de 200 personas y por primera vez se hará entrega del premio al anunciante del año. En esta primera edición de ese premio ha sido otorgado será otorgado al Ayuntamiento de Ilche por sus campañas de publicidad y terminamos con algo que está revolucionando a los jóvenes de Elche y es que la dama, la dama de Ilche se ha colado en la última película de Marvel, Thor: Love and the Thunder.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 Para nosotros, los ilicitanos, que ha, han quedado perplejos al ver esta pieza en la gran pantalla. Muchos de ellos llenaban, inundaban las redes sociales durante esta semana de comentarios y pantallazos de la dama en esta película. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 Prepárate para el verano en Club Deportivo Squash. Moldea tu cuerpo y desconecta tu mente en Club Deportivo Squash, el club referente de nuestra ciudad. Disfruta de unas instalaciones únicas, acondicionadas y climatizadas, dotadas de las últimas tecnologías y novedades en fitness. Cuida tu cuerpo y mente en Club Deportivo Squash, calle Mallorca 41, Elche. Son las 9 y 20 minutos de la mañana. Es momento antes de la siguiente entrevista que tenemos preparada, es momento de escuchar la música que hemos seleccionado para este viernes. El solista catalán, el cantante Nil Molinér acaba de lanzar este año su tercer disco junto al colombiano Yera. Un tema este el que vamos a escuchar Meneito que saca pues su algo en latino. Quiero que pongas primero, pa' ver si salimos de aquí, que van muchos meses de guerra y no merecemos casar con jardín, que cuando te miro a los ojos, sé que tú estás hecha pa' mí, pero soy pensar a la antigua, espera un ratito y salimos de aquí. Dame un beso de esos que me matarán, dame un beso con ese flow natural, dame un beso de ese sabor tropical, y que te quiten, ndo tu ay la gente afro pop popular como lollipop deliciosa como rim pop pum pirap pum pirap como rock Te -te -te aquí parece walk menito para el otro oh, oh, oh. da que la va a subir la nota a esta vaina pa que te quiten la Propósito para este año es cambiar de coche Walscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Walscar Multimarca con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en walscar.es. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil o una cámara con carrete, el CP 9 y 24 minutos de la mañana seguimos escuchando la música de ahora la que acaban de lanzar en 2022 algunos de los artistas más destacados del panorama musical español la ronda de voltaña es un grupo de huesca del que se ha enamorado rozalén lo ha escogido para lanzar su canción la tumba de la golondrina con un potente mensaje sobre la migración Recuerdo bien, era una aldea al pie del puerto. Tres casas en pie, pero con pintas de caer. La pequeña iglesia y a su sombra el cementerio. Cuatro cruces de piedra y entre las barzas otra de hierro. Cruz de rumbre y testigo mudo de un triste ayer. Me paré a mirar, un hombre fecha, es casi una niña. Hace tanto ya, se giró el viento, empezó a nevar. La tardada gris, el monte hostil, la cruz vencida. Una placa grabada con el perfil de una bolotrina. Y en la tempestad renació el duelo de un siglo atrás. que al taller. En la dulce Francia algunos meses y unas perretas los hay que cuando vuelven se traen al hombro una bicicleta o un reloj de pared y darte el tiempo que se les fue. Vuela, niña, vuela y vuela mi bolondrina a jugar. Detrás ¡Qué mundo moriro o migrar! Ya iban a bajar pero el invierno subió a su encuentro tan fuerte jamás en aquel puerto ha vuelto a nevar ¡Qué amargo piar de golondrinas el ventisquero! Por cuatro perras gordas los sueños rotos los niños muertos con el cladear ¿Cuántas casas yo yo llorar?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 Pues quedan segundos para llegar a las nueve y media de la mañana y lo estamos anunciando desde las 7 El nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche, Joaquín López, junto a algunos de sus representantes de la nueva junta directiva, se reunió esta misma semana con el alcalde y la concejal de participación ciudadana en el ayuntamiento. En ese encuentro, Pues sirvió el encuentro para que los representantes vecinales reclamasen al equipo de gobierno algunas de sus necesidades como rehabilitar los barrios degradados o reducir la brecha digital a través de cursos formativos o subvenciones. Pues bien, hoy tenemos aquí en los estudios de Tele Elchen Radio Marca al presidente de todas estas asociaciones, Joaquín López, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. Y no viene solo, viene acompañado de uno de los vocales de esa nueva junta directiva que se renovó tras las últimas elecciones, él es también Juan López. Buenos Muy días, buenos, buenos días. días. Los dos nos vais a hablar de algo que me gustaría saber. ¿Cuál, Joaquín, Juan, cuál desde vuestro punto de vista y desde vuestro trabajo de la Federación de Asociaciones de Vecinos? En estos momentos, ¿cuál es la principal preocupación de todos los ilícitanos, Joaquín, de los vecinos? Eh, la preocupación principal y fundamental es que nos hemos visto como muy descolgados de lo que es eh, la actividad mm, del mundo asociativo y vecinal. Por, mm, me explicaré. Eh, el mundo asociativo y vecinal, por nuestras propias circunstancias y nuestras dificultades, Nos hemos quedado muy envejecidos, muy muy en ayer. Bueno, esa no es en la, pero esa es la preocupación de quienes están ahora en las asociaciones, que no hay jóvenes que eh, haya, ese, hagan ese, el relevo. Ese es, el, pero Génica, ese es ¿no? el de ustedes, pero el de la ciudadanía. El de la ciudadanía se mueve en esa misma dirección. ¿Por qué? Porque eh, a la hora de, de, de renovar eh, personal en las propias juntas, esa renovación no se bien no se ha venido llevando a cabo. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, uno de los grandes problemas que nos encontramos es el, te el tema de la brecha digital. Y ese bien. tema es muy muy lamentable porque eh, claro, la administración hoy funciona por vía por sede electrónica, la documentación hay que mandarla por por sede electrónica y si resulta que no sabes, pues tienes yeah. un grave problema. Ya, yeah, ese es el problema de las asociaciones, pero Juan, tú coincides con Joaquín que el principal problema es que no hay jóvenes que eh, sustituyan la labor de de vosotros. O, no. o piensas que el ciudadano de a pie realmente el que no está en las asociaciones ese no es su principal problema cuál qué es lo que más preocupa en estos momentos? No, nosotros nosotros estamos en, en proyecto con visitar a las a las la asociaciones de vecinos para para hacerles saber que necesitamos también la ayuda de ellos para si se quieren incorporar a nuestra federación porque necesitamos personal para para para hacer este trabajo porque somos pocos y necesitamos más personal para hacer un trabajo en conjunto en realidad en realidad la federación trata de solucionar algunos problemas de, de elche de los ciudadanos claro. y Y claro no Eso todos, es lo que yo no, os estoy preguntando, no, ¿qué no, problemas son no, esos? No todos se pueden solucionar, hay algún problema pues que quería... El que, más importante. Bueno, yo desde aquí quiero tranquilizar a los ciudadanos vecinos de San Antón, Palmeral y Pedanías que estén tranquilos que el nuevo centro de salud que se piensa ubicar mm -hmm. frente a San Antón en el huerto del Trabalón no está en olvido. Vale, vale, vale. Vamos a empezar con la lista. Un centro de salud que está prometido desde hace Mucho décadas, hmm. que hemos visto que se han cedido los terrenos en el huerto del Trabalón, pero ¿hay algo más? Vosotros en la reunión que mantuvisteis con el alcalde y la concejal de participación ciudadana, ¿os dijeron en qué fase se encuentra esta? Eh, ...tramitándose no, no el centro de salud... No, ...no no nos hablaron de ese tema... ...porque ese tema en realidad no salió... ...en, el, en, ah. la, en la exposición, no salió. no salió... ...salieron otros temas... Eh, bueno, pero ...entre sí. ellos... Sí, te, vamos si no, Ya, ya, pero si no salió, eh, Juan acaba de acaba mandar de un mensaje, ah, sí, tranquilidad, claro. ah, porque claro. sí que lo tenéis vosotros en vuestra agenda de que consideráis que se está agilizando sí. bueno, la construcción. No, ya he dicho antes que eh, está retrasado, pero no está en olvido. La fecha, pues no puedo decir exactamente fecha, Pero, porque no la tienen. No la tienen. Pero, Ni siquiera pero, la tienen los pueblos. Pero está en, eh, está en proyecto poner la primera piedra y cuando se ponga la primera piedra, pues eh, en poco tiempo esa ese centro de salud que es para descolazar el de Altavis, pues sería muy efectivo y estaría todos los vecinos de San Antón, Pamerales y, y Pedanías más contentos porque no tendrían que desplazarse ...hay gente que les cuesta mucho por su invalidez... ...o por, por sus medios... Y, ...y de esa forma teniendo más cerca... ...no tendrían que coger ni, ni incluso ni vehículo ...podrían ir incluso a pie. Eh, Joaquín, sí. y ahora cuéntame... Eh, ...aparte del segundo centro de salud para Altavix... Eh, ...¿qué más tenemos? Pues mira, tenemos eh, como planteamiento reivindicativo... Eh, ...te comentaba al principio de que eh, la gran, el gran problema era el envejecimiento del asociacionismo y la, la, el tema de la brecha digital. ¿Por qué se ocurre esto pues ha habido un problema que incluso ha estado con las entidades financieras que no nos planteaban la posibilidad de poder tener una cuenta corriente con, con estas entidades entonces eh, ese ha sido creo que el gran logro de la reunión que tuvimos con, con la alcaldía en el sentido de que eh, desde la propia federación se va a poder eh, se van a abrir gestiones con las con eh, con la, las entidades financieras, incluso desde el propio ayuntamiento, porque eh, vamos a financiar los gastos que pueda representar a, a las entidades asociativas el poder abrir una cuenta. Ahora vamos a ver qué banco o qué entidad financiera está por la labor de poder eh, abrir este tipo de cuentas, porque claro, el problema es... ...que cuando piden subvenciones las asociaciones no tienen donde poder depositar el dinero porque las entidades financieras no les permiten eh, tener cuenta cuenta corriente porque se paga muy poquito y cómo está el asunto del trato a las personas mayores en las que en los bancos ha mejorado los servicios ya no hay tanta limitación en el horario a la hora de realizar cualquier trámite juan los trabajadores de los bancos eh, en un caso dado Eh, salen y te ayudan si, si ven que no eres capaz de solucionarlo. Y hay muchas personas, yo me he tenido que amoldar y hay muchas personas que practicándolo se amoldan y pueden, pero hay otras que no está a su alcance de ponerse delante de una máquina, hacer gestiones que es desconocido para ellos. Joaquín, eh, hemos visto que habéis pedido también la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual, sí. del barrio Sonantón, ¿qué está pasando? En el, el barrio... barrio Porfirio Pascual sabemos que todavía no han comenzado y no sé, os, ¿os explicaron lo de los socavones? ¿Al final cómo se van a solucionar? No, eh, vamos a ver lo que... Eh, se trató mm, fundamentalmente con el barrio de Porfirio de Pascual es que se va a hacer una rehabilitación del barrio uh -huh. o sea, del barrio y de todo el conjunto ¿no? Sí eh, de todo de toda esa idea no sé no, el tema supongo que se recogerá en, en otra vía en otra vía de urbanismo con respecto a los socavones, pero sí que te puedo decir que la rehabilitación va a ser de la parte externa de la cual eh, ya ya me quejé uh -huh. en su momento en, eh, en el consejo que se llevó a cabo con respecto uh -huh. a este a esta situación porque claro eh, son lo que se van a conseguir son eh, 13 millones de euros para toda esa rehabilitación. Sí. Y claro, es lo que cuesta. Claro, eh, eh, Europa te, te facilita hasta 10 millones. Sí. Entonces, ¿el resto de dónde sale? Entonces, claro, ese es un poco el problema porque a estas personas eh, la parte interior de las viviendas no se les rehabilita. Y... Eh, También otro de los, de los conceptos es que... Eh tendrían que poner en modelo de rama estas personas eh, el, claro. la parte proporcional de rehabilitación y eso es lo, que más, más eso que, es lo que, el, que más preocupa incluso más que el diseño cabo. que la pasarela nueva que van a poner es, para unir Olegario es, de Marcos con, mm. eh, o la regeneración de la fachada de Carrus Este sino el dinero que tienen que poner para la rehabilitación de sus propias viviendas no, yo qué propuse, es lo que sí. lo que está pasando en el barrio de San Antón que han tenido se está construyendo nuevos vivien, viviendas y pisos pero Pymes ha tenido que buscar una solución habitacional para aquellas viviendas que ni aun así pueden acceder a unas viviendas nuevas, ni aun así me refiero subvencionándose. Sí efectivamente es que ese es un poco el, el planteamiento y que hicimos no el decir oiga, es que eh, bien es cierto que se han hecho edificios bien es cierto que estamos muy cerca del compromiso eh, municipal a la hora de eh, porque se movían en las eh, alrededor de 300 trescientas y pico viviendas, pero han quedado doscientas, noventa y tantas. Pero, en fin, eh, bien todo eso está muy bien. Pero, cuidado, hay partes que no se están llevando a cabo. Y, además, se está produciendo una ralentización, que es lo que estuvimos debatiendo y discutiendo con... Bueno, discutiendo, eh, exponiendo sí, ¿no? sí. nuestra nuestra perspectiva. Y, claro, no hubo más remedio que decir, efectivamente, eh, eh, eso se está llevando a cabo. Estamos trabajando en ese sentido. Esperamos alcanzar las cuotas. Pero nosotros en virtud de que había se, se está generando ese retraso, uh -huh. pues vamos a ver si es posible que se pueda acelerar. Hoy en el relato informativo llevamos la queja de los vecinos de San Antón recogida por el Partido Popular, que ha pedido actuaciones urgentes en el barrio San Antón. Sabéis cómo en qué en qué situación se encuentra ese barrio. En cuanto a la falta de limpieza, ¿qué dice, eh, que no, han denunciado. Hasta ahí no, porque no hemos conseguido, no hemos tenido todavía la oportunidad de hablar con la asociación de, de, del barrio. De barrio. Porque, eh, como dice como podemos decir, prácticamente acabamos de llegar. Hace nada que hemos sido constituidos, a pesar de que haya pasado todo el ah, tiempo. Ah, bueno, esto es importante. Vosotros acabáis de llegar, a aterrizar, como presidente, como nueva junta directiva, Juan, Joaquín... sí. ¿No habéis hablado con la con el resto de asociaciones vecinales habéis Hemos tenido... hablado con algunas no con todas Ajá. porque te, te diré el proceso burocrático de hacer la transición de la anterior junta directiva a nueva junta directiva ha llevado no te podría imaginar hasta qué extremo y ya. ahí incide mucho el tema de eh, la sede electrónica y el tema del arte ...pobre preparación... Ah, vale, yo es que me quería aprovecharme de vosotros para hacer una radiografía... Pues aprovechate, Venga, aprovechate. vamos a ver, pero claro, si no habéis hablado con todas... ...a lo mejor me dejáis sin la información que necesito... ...estamos hablando de Porfirio Pascual, de San Antón... ...pero de Carrús también quiero hablar... ...por todos los anuncios que han hecho... ...por ejemplo, el alcalde el último con el Palau de Lesar... ...en el, en el debate sobre el estado del municipio... Mm. ...sobre ese Palau de Lesar escéniques que quieren poner en Highton... ¿Es lo que quieren los vecinos de Carrús, Juan, pues, Joaquín? No, no lo sé. o sea ah, no, no lo, lo sabéis. No lo sé porque no hemos tenido, como te digo, la oportunidad. Mm. Eh, ¿Que es esa zona de, de Carrús eh, precisa dinamización? Sí. ¿Que esa zona de Carrús eh, debe de re, rehabilitarse con respecto a, a la sociedad? Sí. Sí. Eh, que cuando su, en su momento se planteó el, el, la idea del centro de congresos, uh -huh. opinión personal, ya no aquí no, sino uh -huh. opinión personal, yeah. eh, decirte que no. Ya, ¿vale? pero sin embargo pero como otro, presidente de la como presidente eh, eh, yo tengo que contrastar con la claro. propia asociación con el conjunto porque con, y todavía y no detectar, la, y todavía no he tenido la oportunidad ahí está eso es lo que yo lamento para <risa> bueno, esta bueno, perdona, es que yo también <risa> o sea los tiempos la vida tiene unos tiempos ya, y, ya. y las, los cambios administrativos tienen una serie de tiempos también y es lo que nos está conllevando vale. ah, pues ah, con lo que sabéis juan Eh, quiero también vuestra opinión sí, de es, los vecinos Es que pasa una cosa Que en elche es muy grande Y es muy difícil sí. Es muy difícil eh, mmm, Solucionar todos los problemas yeah. Es muy difícil se va Por eso nosotros estamos haciendo hincapié Pues para lo más necesario Y aprovecho también desde aquí como vecino de Los Palmerales y titular de dicha asociación del Consejo de Mayores y pido que se ha revisado el barrio. O sea, vamos el ahora, barrio de Los Palmerales. Me encanta que me haya llevado al barrio de Los Palmerales sí. que se ha revisado. Eso el, qué significa, el, Juan? ¿Qué pues falta y viene en el barrio? Que está hecho una pena, con necesidad de arreglo de baldosas, con baches, con mucho peligro y reponer señales de paso de peatones que no existen desde hace cinco años, unas frente al Centro Juvenil. O sea, eh, madre mía. Cinco años... Me, si, me has definido el barrio de Los Palmeras que acabas de decir que está hecho una pena. Una pena. Aparte... Por sí, falta de, men, de mantenimiento, la, por sí, lo que le, has le, comentado. Pues se va olvidando, eh, tiran una pues eh, los gamberretes tiran una papelera, no se repone, no se repone. Entonces, ¿qué pasa después? Que cuesta más. Uh -huh. Si no se va reponiendo una papelera, ahora cuesta más. Porque en el barrio de los Pamelales, juntado por mí, uh -huh. existen solo tres papeleras. Quedaban cuatro y esta semana pasada rompieron otra y quedan en todos los barrios tres papeleras. Hay que entender que la gente pues no es curiosa del tono porque se hacen su botellón cerca de un contenedor y lo dejan en el banco y no son capaces de tirar la basura al contenedor, eso es la conciencia también de la gente pero mm, deberían de pasarse y repasar el barrio mm. porque pero es no es un barro. problema del barrio de los palmerales donde yo vivo también la papelera porque. que hace ya un mes eh, rompieron no está repuesta. Claro. Eso parece que es un problema generalizado. Claro. Eh, pero en el barrio de Los Palmerales eh, se prometieron muchas cosas y se han estado mm. derribando edificios, eh, bloques de edificios por parte de la Junta de sí. Se está notando, sí. se está notando sí. que bueno. la conflictividad la están mm, reduciendo gracias a esos derribos. Desde hace mm, ya más de 40 años se tiran un bloques conflictivos. Uh -huh. ...el bloque último que han tirado... Eh, a ...espaldas de, de Luis Chorro... ...que ahora sí. no es Luis Chorro... Eh, ...se ha tirado por el problema conflictivo... de ...que habían ocupas... ...no, no eran personas con documentación yeah. legal de, de vivienda... ...y eran pues personas... ...por la mala sí, sí, suerte... Conflictivas. ...conflictivas... ...entonces se ha tirado de ese bloque la mitad... ...la mitad... Y se nota, por, pero falta todavía que tirar algún trozo más. Sí, sí, más. es que faltan, faltan más Falca edificios. Más. Con lo que se está notando, al menos eh, que el derribo sí está eh, reduciendo la conflictividad en el barrio. Sí, pero, pero es que es lo que digo, eh, tenía que, que hacer una revisión, un personal sí. adecuado para para que porque las personas llegan al contenedor y no son capaces de meter la basura no. dentro del contenedor. Pues Entonces a, yo vivo allí y a mí me da vergüenza pasar por el contenedor y ver eh, y ver que los pobres hombres después del camión de la basura tienen que estar cogiendo la basura que las personas han dejado al pie de contenedores y no son capaces de dejarlo dentro, estando el contenedor vacío. Pues mira, es conciencia de la gente. Ya que estamos hablando del servicio de, de la basura, eh, tenemos que dar una última hora que se ha producido esa madrugada, sobre las dos de la madrugada, un accidente donde dos mujeres han quedado heridas porque eh, chocaron contra el camión de, de la basura y en la calle Juan Díaz Martínez y tuvieron que necesitar de los bomberos para ser rescatadas al quedar atrapadas en el interior del vehículo que conducían o, o que ocupaban, así que tenemos que dar esa noticia. Nosotros tenemos que poner el punto final a esta entrevista, Joaquín yo sí te emplazo a una próxima entrevista cuando hayáis, supongo que en una asamblea hayáis podido recoger todas las necesidades reivindicaciones de las asociaciones que representáis lo ha dicho Juan, Elche es un municipio muy extenso no podemos hablar de más de más problemas, que los hay que sí, me consta hay mucho, hay mucho. que tenéis una chuleta larga, hay Joaquín mucho. pero al menos esta semana os habéis dado a conocer en, con esa reunión con el equipo de gobierno con esa primera toma de contacto donde hubo más bien que compromisos que acuerdos, así que cuando hay acuerdos Aquí eh, te quiero ver Por con tu junta sí. directiva. Vamos, y, y te, y te cojo el testigo porque efectivamente, eh, vamos yo, yo, en cuando se llevó a cabo la asamblea en que se designó a la nueva junta, eh, sí que eh, cogí ese testigo y dije «necesito un tiempo más menos amplio mm -hmm. para primero». Todo lo que es la estructura de la federación, ponerla en marcha con el nuevo equipo sí. y a partir de ahí ya empezar a, a visitar asociaciones, hablar con ellos, ver sus compromisos, ver sus problemas y a partir de ahí me tienen aquí y te digo, cojo el tecico, sí. cuenta con ello. Gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso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 9 minutos para llegar a las 10 en punto, para llegar al final del programa La Glorita y aún quedan minutos para poder disfrutar de las novedades del año, porque la el grupo musical de jovencitas alérgicas al polen acaba de lanzar este año sus 15 días Bien, sobre la escena de Querén fauntem. Tot ha quedat reduït en un tenyoro, però així sóc feliç.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 Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta. En tres minutos estará nuestra compañera Marga García para contarles las noticias de esta jornada de viernes 15 de julio, en el que nos dejan en la crónica de sucesos a dos mujeres heridas de 23 y 40 años de edad. Fueron trasladadas esta madrugada al Hospital del Vinalopó con diversas contusiones, tras ser rescatadas por los bomberos del interior del vehículo que ocupaban eh, tras... ...chocar contra un camión de la basura en la calle Juan Díez Martínez. Esta es una de las noticias, de las muchas noticias... ...que seguiremos contándoles a partir de las 10 de la mañana... ...a la una del mediodía y por supuesto con las imágenes... ...esta noche en nuestro informativo Telenit. Que pasen un buen fin de semana. La Glorieta regresa el lunes. Hasta entonces.